Le vamos a preguntar a Jasmine Aguilar, ¿cómo anda con la cueca? ¿Cómo anda con el baile? ¿Cómo anda con.? ¿Ya ha z a b a t e a d o ya o va a esperar alguna fonda especial? Todo eso con Jasmine Aguilar, que es psicóloga, profesora, intérprete de lengua de señas, activista por la inclusión. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de la salud mental, el autismo, las personas mayores y la seguridad. Banderas que buscan,、eh, ¿no cierto?, que la lleven al Congreso Nacional, por lo que hoy se presenta como candidata al Senado por la región de Valparaíso. Y le damos la bienvenida a Carnaval. Jasmín Aguilar, ¿cómo le va? Buenos días, Jasmín. Hola, Juanito. Buenos días. Como están todas y todo aquí, yo empezando claramente el, el 18, pero también terminando. Fíjate que el 12 de septiembre, Juanito,、ah. tuve mi cumpleaños. ¡Ah, mi! Sí. sí, Igual ayer lo estuvimos celebrando en familia, e r a q u e e l t o c e yo estuve haciendo ahí campaña en el territorio claro, y cumplí 40, así que ya pasamos a otra etapa ya. <risa> ya entró a otro folio, como se dice por ahí. Ajá. ¿Ah? Sí, <risa> sí. Oiga,、eh, Jasmine, ¿cómo ha estado la campaña? ¿Cómo ha estado la gente? ¿Cómo ha estado el contacto diario que tiene usted ahí con todos? Mira, la verdad es que cuando a ti te gusta estar en contacto con la gente,、eh, no importa si estás o no en campaña. hoy d í a nos tocó estar en campaña. Pero cuando estás en la calle escuchando las necesidades los dolores, ¿sabes qué me llevo yo para la casa? ¡Wow! Que, que tenemos trabajo.、Uh -huh. Porque, mira, actualmente、eh, estoy con una agrupación de niños y niñas del espectro autista y escuchando, porque hay muchos diagnósticos hoy día、eh, neurodivergentes y muchas familias preocupadas de cómo apoyar a sus niños y niñas、eh, con respecto a sus terapias. Muchos de ellos no les alcanza、eh, poder pagar un, a un terapeuta. O, en este caso, algún profesional que requiera el diagnóstico de su hijo o、e、hija. Y el, el problema hoy día es que、eh, la ley de a、ah, Juanito ¿Sí? es un salvo a la bandera.、Mm -hmm. Y yo me hago bien responsable de lo que estoy diciendo, porque fíjese que, si bien es cierto, es algo importante la ley, porque se visibilizó un problema que está en todo Chile, porque cada día hay más niños de l e s p e c t r o autista. Sin embargo, al no tener financiamiento de la ley, al no tener recursos, es solamente declarativa y no le hace sentido y no le hace justicia a niños y niñas neurodivergentes de l e s p e c t r o autista para ser abordados desde las escuelas. Y ser abordado desde el ámbito profesional también.、Uh -huh. Así que es una deuda que tenemos, Juanito, a propósito de que usted en la、claro. presentación hablaba de todas mis batallas. Claro, yo llevo no solo hoy día hablando del autismo, yo hace años, cuando fui consejera regional. Y desde los territorios, yo siempre he levantado esta lucha, sin embargo, de donde se hacen las leyes, es donde necesitamos ahí、eh, generar leyes que realmente tengan el recurso necesario para ser aplicadas. Entonces, yo no sé si me voy al tiro con el tema, porque tengo algunas críticas que、sí, si、hemos querido hablar. Sí, es decir, sí y... no, está muy interesante este tema,、uh, porque,、eh, bueno, llevado a la práctica, hay escuelas, hay colegios particulares, hay、eh, diferentes estamentos educativos. Que no hacen absolutamente nada por alumnos con trastorno del espectro autista. Es decir, hacer cosas ahí, que es lo principal, yo creo, ¿no es cierto?, para tratar de, de esta manera a un niño con t e、eh, a es eh, lo básico. Y ellos fundamentan de que tienen a veces、eh, una, un asistente que no tiene las capacidades profesionales,、eh, un asistente parvulario, o escolar o de alguna manera、eh, dentro del colegio que está a cargo de esto, pero no es así. ¿eh? Eh, la ley dice otra cosa,、eh, Jasmine. Sí, por ejemplo, Juanito, la ley habla de un plan nacional de autismo, pero、eh, no tiene plazos estrictos ni mecanismos de control cuidando para su, su implementación. Entonces, hablamos de un plan, sin embargo, este no tiene objetivos, no tiene. Tú sabes que cuando tú llevas、eh, a aplicar un proyecto para que al final el, el efecto positivo se dé, Tú necesitas un plan de trabajo.、Uh -huh. Y ese plan, tú sabes que requiere metas y requiere tiempos. Entonces, en esos tiempos, hoy día no están establecidos. Además, el financiamiento es insuficiente porque no está el fondo necesario que los niños y niñas del espectro autista requieren para ser intervenidos en terapias, diagnosticados por una parte. y Ahora, a se habló mucho y se celebró en su momento、eh, que estaba garantizado con GES y auge. Ya en diagnóstico, terapia y apoyos, pero sin embargo, hay una escasez de especialistas en regiones、eh, a nivel nacional con respecto al tratamiento, Entonces, y tampoco hoy día está en el auge.、Mm. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los padres、eh, siguen pagando una terapia que te vale 20 mil pesos, 30 mil pesos? y No les alcanza el sueldo para poder generar una, un multi,、eh, multi apoyo a, a su hijo e hija. También importante, la ley no asegura cupos escolares inclusivos obligatorios. Por ejemplo, hoy día se sigue discriminando y a mí me han llegado muchas llamadas de familias que siguen discriminando a sus hijos con matrículas, no dándoselas y expulsando. Ahora, yo me quiero detener en algo porque también quiero darles un apoyo a los profesores. Los profesores y profesoras,、mm. la ley decía de que iban a ser certificados, iban a entregarles conocimientos de cómo abordar las crisis que muchos niños y niñas con este diagnóstico tienen. Depende de los niveles que estén. Nivel 3 y 4 son los que más problemas tienen con respecto a ciertas crisis que se les da, pero no tienen el apoyo suficiente. Entonces, ¿qué pasa con los profesores? Hoy día ellos también se están sintiendo abandonados por el sistema porque no están recibiendo herramientas, conocimientos y contención. Entonces, y hay algo que nadie ha dicho. Yo creo que las escuelas especiales no debieron haber sido cerradas, pero yo me hago cargo de esto.、Mm. No debemos tampoco promover hoy día las escuelas especiales. Sin embargo,、mm. tenemos que promover centros o puntos de apoyo multiintegral. Para niños y niñas que hoy día no están siendo atendidos porque no están las adecuaciones necesarias, arquitectónicas y actitudinales e incluso educativas, para atender a los niños y niñas del e s p e c t r o autista. Entonces, yo me hago cargo con esto porque hay, hay familias、mm. que dicen que bueno que los colegios especiales no están porque mi hijo、eh, tiene que tratarlo igual que todos. Sí, pero cuando mi hijo tiene un diagnóstico como. El que estoy mencionando、sí. requiere más apoyo para su funcionalidad. Y para eso los gobiernos tienen que hacerse cargo con estos centros integrales de apoyo comunitario y familiar. b o n i t o Qué importante. Entonces, es importante.、Sí. ¿eh? Yo, yo, me, yo me apasiono con este tema sí, porque siento que, sí, que nos ha, falta, falta mucho, mucho que hacer. Exactamente. Bueno, otro caso que nos tiene bastante preocupado. El caso Negrito acá en Quilpue, el caso de Negrito, el perro asesinado por un funcionario de la PDI en Quilpue, que generó indignación ciudadana y abrió un debate sobre maltrato animal y la responsabilidad de funcionarios públicos. ¿Cómo evalúa este hecho y qué medidas considera necesarias para que no vuelva a repetirse? Sí, mira, yo creo que primero、eh, a mí me afectó bastante esta noticia porque. Eh, Negrito era muy conocido, ¿ya? De hecho, lo abrigaba toda la gente, funcionarios del hospital, gente que se atendía. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Porque él viene a demostrarnos un ejemplo de lo que está pasando a nivel país, ¿ya? Y tanto en negrito como hay otros, y otros、eh, animalitos que están sufriendo. Juanito, acá nosotros tenemos que aportar a políticas públicas que tengan que ver con la prevención. Porque si bien es cierto, hoy día está en investigación, ¿por qué un funcionario de la PDI le disparó? Porque hay gente que te dice, o、oh, y quizá、eh, lo, lo, lo atacó, quizá no, no sabemos la historia, pero tú no puedes llegar a matar un animal. De la forma en cómo se generó este suceso. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer son protocolos, políticas públicas, que también apoyen a todo lo que tiene que ver con este cuidado animalista, pero es proteger a las personas también.、Sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se genera esto cuando la ley Cholito, que también es un saludo a la bandera, porque la ley Cholito, Juanito,、sí. te ayuda a buscar. Mucho a l tema de, de aportar la ley 21020 dice que tiene que haber un registro de esterilización, por ejemplo, de c r i a d e r o de sanciones. Sin embargo, no existe fiscalización, tampoco mayor educación en tenencia responsable y, sobre todo, protocolos claros en seguridad pública. Entonces, tenemos que aquí recalcar. Que no solamente sufrimos por el tema del abandono animal y, y del maltrato, pero también porque no existe una cultura ni herramientas adecuadas para protegerlo. Y eso no es solamente a nivel personal, sino que a nivel institucional. Entonces, cuando nosotros, Juanito,、mm. cuidamos a los animales, cuidamos también a la comunidad. Porque así evitamos agresiones cuando los vacunamos, reducimos riesgo sanitario, s s construimos barrios más seguros y humanos. Entonces, acá las propuestas. Que yo en este caso propongo,、mm. tienen que ver con aumentar las p o l í t i c a s públicas relacionadas con la prevención y la cultura con respecto al cuidado animal. Cuidamos más a nuestros animales, cuidamos más a la comunidad y cuidamos nuestra seguridad. Entonces, abandonar los animales genera plagas. Genera que los perros y d a se generen jaurías, violencia. Entonces, tenemos que saber prevenir. Ya no puede ser que Chile siga siendo reactivo cuando ocurran estas situaciones. Tenemos que generar esta prevención. Y quiero, quiero alinearlo, no sé cuánto es el tiempo que me queda, pero quiero、sí. alinearlo, Juanito,、uh -huh. con el tema que hablamos al comienzo de los niños. Hoy día, ni los niños ni los animales. Viéndolos como, porque los políticos hoy día dicen: bueno, un, un, un niño no me vota, no me preocupo. Un animal no me vota, no me preocupo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que acá basta de, de hacer. Campañas o basta de, de hablar un discurso vacío sin que realmente esto resulte que niños y niñas crezcan saludablemente y no se metan a la delincuencia en el día de mañana. Ahí estás previniendo.、Mm. Y en el caso de los animales, entre más los cuidas, generamos una sociedad mucho más ordenada, responsable, disciplinada y lo mejor aún sana. Exactamente, Jasmine Aguilar Ortiz, psicóloga, profesora, quien va de candidata、eh, a, al Senado por la región de Valparaíso, conversando de estos temas. Que no se le s ha tomado como en serio, encuentro yo de repente como que falta ahí la conciencia de la gente y bueno, y también en la aplicación de estas leyes que están vigentes, pues ¿eh? la ley Cholito, la ley TEA y todo esto, como que no se pasa uno así como, sí, sí, lo vamos a arreglar, como que es más、eh, blanda la cosa, como se, estea, como que, como que se está mirando、eh, Jasmine todo esto. ¿eh? Sí, y, y por eso también、mm. eh, tenemos que avanzar, y esto viene de mucho más atrás. Tenemos que avanzar no solamente en reactivar,、eh, como te mencionaba, protocolos, políticas públicas re,、eh, que, como que contengan m o o que c al final el suceso o el episodio, en este caso、eh, Negrito, que hoy día con mucha pena lo despedimos, pero así como él. Eh, así es a nivel nacional. y están sufriendo los animales por la poca responsabilidad o irresponsabilidad, mejor dicho, de sus propias familias, personas, vecinos que abandonan a los animales. Entonces, acá tenemos que ser enfáticos también a lo que ocurrió, a endurecer las penas. No puede ser que nuestras leyes en temas de seguridad. No protejan a las víctimas y no protejan también a la ciudadanía. Así que tenemos harto trabajo,、sí. Joel. Yo estoy bien contenta por una parte de, de una cosa y por otra, con un, un, un poco de tristeza. Pero mira, lo que estoy contenta es porque, como me encanta a mí estar en la calle en el territorio, hoy día, de hecho, te estoy llamando de San Antonio. ¿Ya? Eh, estamos eh, viendo cuánto, mira. Mira, si me entiendes, a n Antonio, el Quisco, el Tavo, Santo Domingo, hay más de 600 niños y niñas del espectro autista que no están siendo、eh, atendidos desde el ámbito estatal. No se les está dando prioridad con respecto a su diagnóstico y menos sobre las oportunidades e、eh, inclusión que pueden tener. Entonces, ahí, como Estado, está la tarea de generar mayor、eh, acuerdos. Con privados o fundaciones、mm. que puedan tener los cupos, que puedan tener、eh, la cobertura necesaria con profesionales para apoyar a las familias con niños y niñas neurodivergentes y también a su comunidad. Es decir, a, a mayor conocimiento que tengan las mismas policías sobre los diagnósticos, bajamos también la violencia. Y por otro lado, Que ya no tengamos、eh, animales abandonados y podamos cumplir el hecho l i t o desde el conocimiento, la cultura, la educación y también endurecer las penas cuando se comete una falta o un delito. Ok, bueno, bien clarita, como siempre, j a s m i n Aguilar Ortiz. Le agradecemos, j a s m i n estos minutos. Muchas gracias, Juanito. Gracias por el espacio. Los saludo a todos y todas.、Eh, esto lo hacemos、eh, en equipo, esto lo hacemos de forma integral. Así que vayamos conectando con el corazón. Miren que las campañas no pueden ser solamente votos, y yo llamo también a eso, pero tienen que ser también r e s p e t a b l e s Gracias, Juanito. Ok, que tenga buen día. Muchas gracias.